Ayer se presentó el protocolo ante situaciones de violencia de género en el Poder Judicial, un momento que los funcionarios, las autoridades calificaron como histórico en algún sentido. Vamos a hablar con María Casenave, que es parte de la Secretaría de la Oficina de la Mujer. María, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Contanos、eh, cuál es la mirada sobre este paso institucional que tenés en principio. La verdad que. Justamente lo considero como lo han calificado un avance、eh, indispensable, en, en, no en este momento, ha sido indispensable en otros momentos.、Eh, pero bueno, nunca es tarde para empezar y está bueno que, que en algún momento se haga. La verdad que los ministros han, han firmado algo a conciencia、eh, que realmente es este, una herramienta considero de utilidad、sí. indispensable para las situaciones de violencia laboral. Que se han venido dando, por supuesto, en muchos casos y que no había herramientas con que manejarlo o no, o no había、eh, algún dispositivo en particular para poder llevarlo adelante. ¿De qué trata específicamente este protocolo? El protocolo trata específicamente de cómo se van a intervenir ante situaciones de violencia laboral en cuestiones de género, ¿sí? entendiendo al género como、eh, el, el género vulnerable. Eh, nos basamos en, en las estadísticas. Esta, hago esta aclaración porque、sí. cuando hablamos de género, digamos, por ahí nos referimos al, al, la, siempre d i e n para mujeres, ¿no? al género femenino. Pero si interpretamos la palabra género, no,、eh, si bien e l 99% de las situaciones son mujeres, digamos, son de, de género femenino,、eh, no podemos dejar de desconocer el resto de los géneros, ¿no? O sea, cis y los trans. Uh -huh. eh, más allá de esta aclaración, por, eh, te, eh, te consulto y perdona la interrupción. ¿Sí? Esto, no? esto lo aclarás por la redacción、eh, que trascendió en los últimos días que aludía a trabajadores y trabajadoras. Es que en realidad dice trabajadores y trabajadoras el protocolo, porque hay sectores vulnerables justamente que pueden autopercibirse como género femenino sin serlo o sin o estar en el DNI como género femenino. Entonces, la idea es decir, a ver. Abarcamos a trabajadores y trabajadoras, s í a eso me refiero. ¿Me entiendes?、Eh, y la idea del protocolo, digamos, es intervenir、eh, en principio, obviamente siempre guardando la intimidad de la persona a través de algún tipo de este, puede ser recursos humanos, puede ser la unidad de abordaje que está en general pico, a través del mail o te, teléfono a nosotros, se pide un turno, digamos, se, se arma un, una, una estrategia la, para la persona porque tal vez pueda. Eh, no querer en determinados horarios o que no sepa a quien quiere, que, que, que la persona a quien quiere denunciar、eh, sepa a dónde está viniendo, por supuesto.、Eh, y se hace una intervención con un equipo interdisciplinario. s í、eh, Primero, obviamente, se observa si es una situación laboral de género. Si hay algún conflicto, en realidad, que es entre、eh, un grupo de personas, eso lo aborda otro sector, no nosotros. Eh, pero en el caso nuestro específicamente, si efectivamente se da la situación,、eh, interviene un equipo interdisciplinario, decía que hay abogado, abogada,、eh, trabajadora social y psicóloga. ¿sí? Eh, en ese equipo se va escuchando a la persona en forma atenta, empática, tratando de, de preguntarle、eh, las cuestiones que nos parezcan relevantes como indicadores de, del mooding o acoso laboral que está siendo expuesta a esta persona. Y se va elaborando, además de un acta de lo que va diciendo, un informe de riesgo. El informe de. que tal vez la palabra riesgo no sería, un informe sobre la situación.、Eh, en ese caso, la, la persona este, puede elegir qué es lo que quiere seguir con esto. Es decir, cuando termina de hacer su exposición, decimos, mira, esta es tu situación, esto lo podemos elevar al Superior Tribunal de Justicia para que los ministros tomen conocimiento y decidan la intervención que va a seguir a partir de ahora. O bien puede quedar acá en reserva hasta que vos te sientas segura este, de llevar adelante tal acción o, o de poner esto en conocimiento que puede tener una repercusión o no. O sea, eso nunca lo vamos a saber. Esa es la intervención. La nuestra llega hasta ahí. No hacemos acompañamiento a la persona, que por ahí también es una pregunta, porque en realidad los equipos,、eh, al intervenir y, y tomar conocimiento de esto en la interdisciplina, no pueden participar de lo segundo. pero podemos sugerir que haya un acompañamiento, por ejemplo, de políticas de género o de, de algún sector de la Dirección Provincial de Violencia,、eh, por poner un ejemplo. Eh, para, para que no queden ninguna duda,、eh, ya que、sí. estamos hablando de las cuestiones de, de identidad,、eh, el mismo protocolo,、eh, ¿qué entiende como violencia de género? Digo, por, para、eh, interpretar que hay un género dominante que generalmente es. <risa> el género、violenta. dominante entonces, es el masculino, por supuesto. Claro, entonces, digamos, sí, sí. Un, un varón cis no puede、eh, utilizar el protocolo adjudicando、eh, que sufre violencia、no. de género. ¿Cómo, cómo? En principio, no, no, no sería admitido. O sea,、eh, un varón cis. Estaría este, para ser trabajado por la Secretaría Administrativa, por recursos humanos, por、eh, algún sector de abordaje que esté preparado para eso. Muy bien. ¿Quiénes intervinieron en la redacción del protocolo? Además, claro, de las autoridades. Digo, organizaciones feministas, el gremio, ¿alguien más? No, se elaboró directamente desde esta oficina en conjunto con la oficina de unidad de abordaje y recursos humanos. Unidad de abordaje que la compone Mariana Cerruti, que está en General Pico. y Recursos humanos, este, que es la secretaría que tenemos acá.、Eh, es una idea que surgió a partir de situaciones que se dieron, bueno, de público conocimiento,、eh, una sobre todo en la ciudad e General Pico que generó、eh, una movilización, se puede decir, interna. d i g a m o s d e nuestra parte, obviamente, siempre estuvo el interés de, de, de poder trabajar en estas situaciones, pero. Eh, siempre teniendo un, un, por lo menos una guía, ¿no? Es tener un, un, un, como una especie de, de tutorial a seguir mínimo. Después de ahí que podamos este, variar algunas cuestiones, está bien. Por eso, ayer lo que se hizo es poner en conocimiento de esto al, al Colegio de Magistrados y Magistradas, Funcionarios y Funcionarias, a AMJA, al Colegio de Fiscalas y Fiscales y al CITRAC, al Sindicato. Para que p u e d a n hacer las apreciaciones que consideren pertinentes.、Uh -huh. eh, porque en realidad nos parece que,、eh, sobre todo el sindicato, eh, es eh, una boca de, de recepción de este tipo de denuncias, tal vez la que más pueda llegar a usar este, en, en confianza, pienso yo, la, la persona que es este, violentada en sus derechos laborales. Entonces, a partir de ahí. Creo que ellos tal vez sean los que más intervención vayan a tener con nosotras y va a haber un... Obviamente la relación es, es de ida y vuelta. ¿eh? Y, y、no、pregunto,、eh, a ver,、eh, ¿Sí? ¿por qué no ocurrió antes de la presentación del protocolo estas consultas? La verdad,、eh, no, no, no sé si la palabra es someter a consulta o no.、Eh, nosotros hicimos la propuesta que se nos pidió de parte de los ministros desde esta oficina, junto con las otras que te dije, y bueno, esa decisión ya quedó en mano s de los ministros. Yo no.、Uh -huh. No, no sé, esa parte no te la se respondo. ¿Y tenés una mirada, si se quiere, política、eh, respecto de por qué este protocolo se presentó ahora, en este momento, y no antes o más tarde? ¿Qué, qué la, ¿Cuáles son las condiciones que se dieron para que ahora se presentara? Mira,、eh, yo, de mi mirada,、eh, es, la política pública de la defensa de los derechos de la mujer tiene que ser una base en cualquier organismo del Estado. Que se hiciera ahora, que se hiciera el año pasado o se hiciera el año siguiente, creo que estaba bien igual.、Eh, llegó en este momento.、Eh, creo que tiene que ver, tal vez, y este 2020 que ha sido tan difícil por una situación pan, de la pandemia sobre todo, con que el acuerdo se pudo llegar a firmar ahora, digamos, dentro de todo lo que había que tratar y trabajarse dentro de, de lo que es el Poder Judicial. Para poder seguir trabajando remotamente o virtualmente, con todos los elementos o la falta de elementos que tenemos, supongo que el acuerdo llegó en este momento. Sinceramente, no, no sé si responde a un momento político en particular. Creo que es política pública instalada y se dio ahora. Bien.、Eh, ¿Cómo sigue esta historia? Entonces, vos decís que、eh, no, no te gustó la palabra someter a consulta, pero quiero decir, va a haber una participación de otros sectores que, que ahora no han tenido. ¿Se va a abrir para eso un mecanismo de manera sistemática? ¿Va a haber un ámbito concreto donde eso se pueda implementar?、Eh, no, no, a ver, no, no es que no me gustó la palabra someter a consulta, simplemente digo, a ver, si el órgano interviniente、eh, es el que va a realizar la actividad,、eh, no, si, si lo abrimos al abanico de posibilidades, es decir, a ver, ¿cómo les parece que intervengamos? Y va a haber demasiada apertura de la, de la formación o de las formas de intervención. Y en realidad, nosotros tenemos una particular, que es esta interdisciplinaria. Entonces,、eh, no, no, no pasa porque me guste o porque no, sino por lo que consideramos que es lo más、eh, imparcial, se puede decir, en la forma de intervención.、Eh, perdóname, me, me fui a lo que me dijiste, pero no, no, ¿cuál no, o fue la pregunta? Sí. No, te decía si、sí, eh, las consultas que decís ahora van a hacer con el gremio y otros sectores van a tener un ámbito concreto y sistemático de escucha. Por supuesto, a ver, con el gremio siempre hubo una, una escucha. ¿eh? De hecho, ellos han venido a consultar situaciones, de,、eh, particularmente de empleados, empleadas,、eh, por, por cuestiones de laborales. Pues, podrían haberse calificado de violencia laboral en ese momento, lo que pasa es que el protocolo no estaba. Y hemos tratado de canalizarlas en conjunto, específicamente por cuestiones de género.、Eh, lo que pasa es que, bueno, no había una respuesta institucional hasta ese momento. Te estoy hablando del año pasado, concretamente.、Eh, ahora, s í la hay, o sea que el canal va a ser el mismo.、Eh, nosotros tenemos, por lo menos desde la oficina hablo, y creo que los ministros también tienen una, un buen canal de comunicación con el gremio. O sea que ent entendería que por, de nuestra parte no habría problema para que ese canal siguiera estando igual o mejor todavía. El, el mismo protocolo, ¿en algún momento、eh, menciona todas las identidades que pueden recurrir a ese protocolo? Porque en, en esta cuestión que hablamos de trabajador y trabajadora, mencionarlo de esa manera, eh, podría eh, no identificarse bien el concepto de qué significa violencia de género y, y cómo se hace para, para, digo, para, para eso, para que no se malinterprete la idea de un trabajador que sufre violencia de género y que sean sí las identidades. Exacto, no, no se, no se no. menciona ninguna de las identidades concretamente. La verdad es que no. Se trabajó sobre, en función de, de toda esta situación, y ahí nos vamos al, al lenguaje inclusivo, ¿no? eh, un poco la, el tema de, de, de cómo, cómo se redacta, cómo podemos redactar.、Eh, están los defensores de la Real Academia, están este, los, los del lenguaje inclusivo con la E, con el arroba, con la X.、Eh, en verdad, nos remitimos a los dos artículos、eh, Que están reconocidos, el las y el los, lo que no implica que una vez que estén dentro, digamos, la amplitud de criterio para recibir la, la, la situación que se venga a exponer como violencia laboral, de, de este lado en la oficina está particularmente、eh, al 100%. Es decir,、eh, todo lo que sea, en, entendamos por cualquier tipo de género, sin tener que identificarse concretamente,、eh, lo vamos a entender como de una posible intervención. Excepto, como vos mencionabas, un hombre CIS con una situación en particular que no d e p a r de intervención n o e s t á por supuesto que no lo haremos. Bien, y este、eh, equipo que, va a, a, que se va a realizar por, por este protocolo, ¿simplemente va a ser acompañamiento s ante situaciones de violencia de género laboral? O, no, acompañamiento s、eh, no, intervención. Intervención. Es una intervención con un informe específicamente sobre la persona. Ese informe se va a elaborar y, se va,、eh, y automáticamente se eleva al Superior Tribunal de Justicia. Acompañamiento no hacemos nosotros、Bien. desde acá, sugerimos, hacemos sugerencias. m a r í n te agradecemos、sí. mucho el, el contacto y no, si quieres、si、agregar algo más, aclarar, este, plantear lo que quieras, está abierto el micrófono. No, no, por supuesto que no. Eh, simplemente eh, creemos que es una herramienta absolutamente válida. Y abierta a la crítica, por supuesto, o sea, y a lo que no se entienda, que siempre todo se puede modificar y para mejor. Eso este, no cabe ninguna duda.、Eh, y respecto de, de lo que es este, la comunicación con el CITRAG,、eh, aclaro totalmente que, de, de hecho, creo que ayer en la presentación el, el ministro, el presidente lo, lo dijo, el doctor Zapa, p、eh, está este, el canal de diálogo permanentemente abierto. Y en este caso, hacia nosotros, ni, ni más ni menos. O sea, somos todos trabajadores y somos todos compañeros de trabajo, sobre todo. Entonces,、eh, no, no nos pedimos permiso para consultarnos, al contrario, creo que es una ayuda. Bien, gracias de vuelta. Gracias a ustedes, hasta luego. María e n c a c e r a e nos explicaba la presentación de este protocolo del, en el Superior Tribunal de Justicia.